14 instantes claves que hemos seleccionado de nuestra historia para reflexionar sobre las causas profundas, quiero dedicar un espacio a los pueblos originarios. Hay que entender que en este suelo la vida humana tiene 10.000 años de antigüedad, por lo menos. Y los europeos y los africanos esclavos vinieron hace sólo 500 años. O sea que en el mundo rural, de lo que fue la gauchería, la transferencia de prácticas culturales, sanadoras, y hasta de creencias, se dieron sobre la base de los pueblos que manejaban el ecosistema y vivían de él. Un pueblo originario es precisamente eso. Un pueblo originario es aquel que construye su cultura en diálogo con el ecosistema que lo rodea. Sus antepasados pueden venir de muy lejos, en tiempos muy remotos, pero su construcción cultural depende del ecosistema. Los pueblos originarios de, de, de nuestra América conocieron la lucha de clases en el Imperio Inca, bueno, eh, el terrorismo de Estado en algunas ciudades mayas, pero los pueblos originarios de Pradera, los nuestros, fueron parte de la inmensa mayoría de los pueblos originarios que vivieron y mantuvieron una sociedad fraterna, de colectivista, aún en aquel tiempo donde el desarrollo de las fuerzas productivas hubiera permitido la opresión de otros pueblos. Porque para que haya opresión de otros pueblos, primero es necesario que la persona rinda más que lo que obtiene para su propia subsistencia. Aún en momentos en que se logró una superabundancia, aún ahí Nuestros pueblos originarios mantuvieron un sistema de comunidades, de federaciones y, muy importante, tuvieron una relación muy fraterna con los pueblos de la selva húmeda, especialmente con el mundo guaraní y también con los pueblos de las lejanas montañas. Huellas de presencia andina en nuestro suelo hay desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, nuestros pueblos tenían por vivir en comunidad, por vivir muy atentos al ecosistema, un sistema de creencias que después se mete en el mundo gaucho, animistas, es decir, las almas eh, no van al cielo, sino que rondan entre nosotros, angustiadas, tristes o protectoras, saber verlas es problema nuestro, pero están ahí, y por lo tanto la sacralidad de la tierra también se debe a que es el ámbito donde hay espíritus guardianes que vienen de nuestros propios ancestros. Otra característica de nuestros pueblos originarios fue el gran respeto por los ancianos. Eh, un pueblo que mantiene rituales y una producción bastante... ...similar, sin grandes saltos en el desarrollo cualitativo... ...sabe que los ancianos y sobre todo las ancianas, por longevas... ...tienen memoria de otras epidemias, de otras crisis, de otras sequías... ...y son los principales para, hacer, para asesorar... ...aparte de que los ancianos están mucho más cerca del mundo de los muertos... ...y lo interpretan mucho mejor. Pero en este marco, para ubicarnos un poco en los pueblos originarios de Pradera... Hay un problema, sobre todo con la macroetnia charrúa, que era la dominante acá, en el sur de Entre Ríos y en el sur de Río Grande do Sul. La macroetnia charrúa, donde estaban los Genoas, los Boanes, no los Chanás, no los Arachanás, pero era la, la cultura predominante. Y es que la cultura charrúa, tal como la conocía el ecosistema, cambió abruptamente con la vaquería, con la introducción del ganado. Y aquí, en la introducción del ganado, hay un elemento fundamental para entender el nexo entre los charrúas y todo lo que pasó después. Y entre paréntesis, hasta el mate, un elemento importante de nuestra cultura popular, se lo debemos a la reciprocidad entre guaraníes y charrúas. Fueron los guaraníes los que lo domesticaron hace 40.000 años y hace 10.000 que se tomaba mate por aquí. 8.000 años antes del nacimiento de Jesús, ya casi tomaba mate. Pero la vaquería cambió sustancialmente. Primero porque la introducción de las vacas, del ganado europeo, llegó a unas pasturas cuya fertilidad generó una multiplicación extraordinaria, ni siquiera prevista eh, por los conquistadores, que querían acá tener una vaquería para abastecerse en el camino del río hacia la Plata, o sea, el río de La Plata, que llegaba vía Paraná y Paraguay, ...a la plata del Potosí... ...este era el río hacia la plata... ...tener vacas acá era una buena idea... ...pero los charrúas desarrollaron... ...igual que los indios pampas... ...una edad del cuero... ...ropa de cuero, calzado de cuero... ...canoas de cuero... ...viviendas de cuero... ...y cuando traficaron pólvora con los holandeses... ...hasta cañones de cuero... ...y más la guasquería ...y más todos los objetos de arte en cuero... ...el cuero ganado cambió la vida del charrúa... ...y el caballo lo cambió también junto con la yesca y el pedernal. Porque además los charrúas no podían ser tan nómades cuando había que cuidar el fuego, porque era difícil encenderlo todos los días. Pero el caballo, la yesca y el pedernal europeo, y el seguir detrás de grandes cantidades de ganado, los hizo más nómades. La imagen del nómade permanente que nosotros tenemos es lo que recogen los cronistas, fundamentalmente después de la vaquería. Cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios, tenemos que entender que su influencia fue muy grande, porque el mundo gaucho fue un mundo de un mestizaje cultural y religioso importantísimo. Una base esencial de lo que fue después nuestra primera batalla de insurrección, la primera guerra de insurrección, tiene un componente indígena mucho mayor del que podemos presuponer hoy. Y cuando uno se interna en la cultura Eh, de hoy, de, de, del Uruguay rural, hay prácticas culturales, no solo la yullería, sino prácticas de sanación, prácticas rituales que tienen que ver con la muerte, con la presentación de los niños a la luna, que marca cómo la influencia cultural charrúa marcó para siempre al pueblo oriental. En distintos hechos, como en el éxodo además, ese, ese mestizaje se acentuó y esa igualdad y esa horizontalidad se presentaron. En resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de nuestros pueblos originarios, que tenían conexión con otros pueblos, que vivieron una sociedad fraterna, libertaria, de lo que podríamos llamar un colectivismo difuso, que tenían relaciones, además, con pueblos agricultores, posiblemente una parte de los charrugas fueron agricultores, que se adaptaron, y esto es importantísimo, a través del mundo gaucho, a un proyecto multicultural, que lo vivieron, Primero con otros pueblos hermanos que venían a la pradera y después con los inmigrantes pobres que se hicieron gauchos y con los muchachos y las muchachas negras que se hicieron también gauchos para desobedecer la ley colonial. Entonces, entender a estos pueblos originarios en sus creencias animistas, en su relación con el ecosistema, en su amor por la tierra y en su brazo tendido nos permite entender algunos fenómenos que después vamos a examinar en la medida que avance el proceso de independencia y que va a demostrar también el crimen que se cometió, que tampoco fue inocente, tenía razones fundadas para cometerse, contra ellos para borrar su memoria, para borrar su lengua, para borrar su identidad. Nosotros hoy tenemos este, una gran cantidad de información sobre la lengua charrúa, gracias a un lingüista argentino que se llama Ibarra Grasso. Nosotros tenemos una fuerte información ahora a través de recoger memorias este, de gente descendiente de los charrúas. Esa memoria, 20 años atrás, estaba muy viva todavía en el interior rural profundo. Porque además, y con esto termino, hay que entender una cosa. El pueblo charrúa perseguido ...en el Estado Oriental recién nacido... ...ya era un pueblo de a caballo... ...ya era un pueblo agauchado... ...después de la ruptura del cerco... ...en las persecuciones que siguieron a Salsipuedes... ...cuando los charrúas volvieron a la banda oriental... ...ahora Estado Oriental... ...no volvieron a Montevideo... ...se quedaron en las estancias... ...como peones, como domadores... ...como cocineras de estancia, ...como troperos... ...como todos los oficios carboneros que lo vinculaban al mundo rural al que pertenecían en la nueva época del caballo y del nuevo estado.